Mira, nosotros nos llamaron de, bueno, estuvo Jorge, que es el referente de Tandil, que es, es pasamédico también, por supuesto, y estuvo en contacto con la gente de la escuela, Jorge Montaña, que es, es un pasamédico, con la escuela de、eh, medicina. Y entonces,、eh, bueno, y ahí acordamos y fuimos al hospital, más que a mostrar lo que hacemos, a trabajar como pasamédicos o y a hacer ...venciones. Estuvimos con, fueron ahí a, a ver un poco lo que hacíamos, a espiar este, estudiantes de medicina y estuvimos trabajando con, y de enfermería también, y bueno, y ahí estuvimos trabajando con los pacientes en el hospital y con, bueno, enfermeros y algún que otro médico que estaba por los pasillos. y demás, p a s a m é d i c o s es una asociación civil sin fines de lucro y desde el año 2003 se formó、eh, en. En Buenos Aires, bueno, a t raíz v é s de, a a r de, de, de inquietudes de dos eh, médicos, eh, mejor dicho, una psicóloga que ha tenido experiencias en Europa con payasos de hospital, que eran artistas, y este, otra, otro médico, que era、eh, Pelucci, José Peluchi, que es de Argentina, que también, además de ser médico, es actor. Y entonces, a partir de esas inquietudes estas dos, este, de estas dos personas, empezaron a hacer lo que es payasos de hospital como payamédicos. s Eh, esto en el año 2013, se fue formando este, un poco la, la gente. Pasamédicos puede ser cualquiera que tenga ganas de trabajar con lo que es la salud emocional del paciente y, por supuesto, la formación de pasamédicos. El grupo, particularmente de Tandil, está integrado, somos la mayoría, somos, este, o actores, o docentes, este, o, o estudiantes de la Facultad de Arte. Eh, y es, tiene la particularidad de que justamente en este grupo no hay ningún médico, n o porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿son médicos? Y bueno, no, somos payamédicos, somos mitad payaso y mitad médicos. Y lo que hacemos es esto: es trabajar con la salud emocional del paciente. Por eso puede, digamos, la formación pues, es accesible a, a cualquier persona n o que, que tenga cualquier otra este, formación de base. Cuando hablamos de paciente, es un paciente de cualquier edad. De cualquier edad, nosotros trabajamos, bueno, en Tandil, en el hospital de niños y también en el hospital de adultos. Hoy, por ejemplo, en la barrera estuvimos con niños en pediatría y también estuvimos este, con los grandes, ¿no? De cualquier edad, ¿no? Hay edad para, para vincularse con un pasamédico. Eso es así, lo que trabajamos es mucho con,、eh, a través de, del mundo fantástico, del juego, de, de creaciones, ¿no? Y que lo hacemos a partir de lo que el paciente este, quiere poner, ¿no? Es, es a jugar. Entonces, bueno, a partir de ahí construimos. Con eso, y, junto con eso.、Sí. Bien, ¿Y, ¿y cuán fácil o cuán difícil es、eh, poder vincularse con un paciente proponiendo bueno, la sonrisa en un momento en que por ahí el paciente está con otra problemática? Sí, la verdad que a veces、eh, la gente, muchas veces, como vos bien decías, no entiende bien lo que hace un pasamédico o supone esto de que vamos a llevar la alegría y entonces le hacemos reír en un momento donde está triste o, o no, o la está pasando mal. O está aburrido, entonces lo vamos a entretener. Lo que hacemos los pasamédicos es,、eh, por supuesto que trabajamos con, con humor y trabajamos con la risa, y hay situaciones muy este, divertidas, con mucho s juego, s donde hay todo esto del mundo lúdico que sale. Pero en realidad lo que hacemos es trabajar este, con, con lo que el paciente también tiene, con lo que sí puede el paciente, ¿no? Eh, eh, más allá del cuerpo que está enfermo, este, más allá de, de, de la incapacidad o, o el no poder de esa persona que está hospitalizada. Este, hay, un, hay un poder en esa persona, hay una, una potencia o alguien que está detrás de, de todo ese padecimiento, y con la parte que sí, que es la parte sana que todavía está ahí viva, nosotros como Pasazos Hospital nos conectamos con eso y, le, y, y lo que hacemos es intentar que eso, en ese momento donde estamos trabajando, este, salga como en primer lugar, ¿no? que en ese momento eso surja y tome como el primer el plano o el protagonismo de, del momento. De, de, eso, de, de, esa, de, esa, de ese momento, ¿no? de esa intervención, este, con la parte de, de lo que la persona sí puede. Entonces,、eh, ahí es donde nosotros no vamos ni a llevar alegría ni a divertir. Nosotros, nosotros decimos, bueno, nosotros no vamos a poner nada. En realidad, lo que tratamos de hacer es descubrir junto con el paciente todo lo bello que sí tiene, aún y a pesar de estar padeciendo. Este, bueno, lo que le toque, ¿no? Eh, eh, como enfermedad, como dolencia, como situación social. En los hospitales públicos lo que vemos también son muchos casos sociales. O sea, no solamente está la parte donde el, el paciente, no sé, de repente está internado por una enfermedad, este, sino que además está toda esta cuestión de que por ahí no tiene familia o tiene una familia que lo abandona o que no lo va a visitar, digamos, se mezclan muchas cosas, no solamente el dolor físico. Bien, ¿y cuán curativo es、eh, la actividad del payamédico? ¿Qué han evaluado a lo largo del tiempo de trabajo? Mira,、eh, esto es,、eh, digamos, es muy diferente por ahí a el. Eh, eh... a Esta cuestión más、eh, positivista de repente que tiene más la formación, si se quiere, médica, n o la formación académica de los médicos, que es bueno, entonces、eh, dos más dos, cuatro, Entonces, si hacemos esto, ponemos este antibiótico y entonces resulta, y si no es esto, es esto otro. No es tan、eh, de la demostración más del lado positivista n o de lo que es este, esta mirada. Sí, este, estamos convencidos de que c u n una persona se siente mejor este, y, y puede ver lo que su postura. ...su Posibilidad y se reencuentra con la parte saludable de sí mismo, digamos,、eh, eso mejora su estado de ánimo y mejora la calidad de vida. Nosotros no vamos a este, revertir de repente, no sé, un, un, una, el desarrollo de una enfermedad que, que viene avanzando. Lo que hacemos o intentamos hacer junto con el paciente es transformar esos pequeños momentos donde trabajamos y a partir de, bueno, de, de un mejor humor, de un, de un mejor estar. Eh, creemos y vemos cómo la persona se predispone mejor y tiene otra fuerza para, para soportar lo que tiene que soportar en el hospital, bueno, y en la vida en general. Eso es lo que,、eh, además de bueno, toda una cuestión este, más este, científica de, de, de las endorfinas que suben cuando una persona se ríe, y entonces eso hace que este, el cuerpo tenga las defensas mucho más altas. Entonces, uno cuando está alegre se enferma menos. Y tiene otro, otra mirada n o sobre, sobre la vida. Esto es, está comprobado, no lo decimos este, nosotros ahora como grupo de Tandil, sino este, científicamente está comprobado. ¿Cuántas personas integran el grupo Tandil? Mira, en Tandil el año pasado hicimos un curso de formación donde se formaron alrededor de 30 personas, de las cuales quedamos、eh, más o menos alrededor de 12 personas trabajando en el hospital. Porque también sucede esto:、eh, muchas personas dicen, bueno, a ver qué es esto de pasamédicos, cómo es. Y hacen la formación este, tanto teórica como práctica, y después una cosa es lo que uno teóricamente transita, y otra cosa es lo que te pasa cuando estás en el hospital con la, el paciente real, con la problemática real del hospital, donde no solamente está el enfermo y el que lo cura, sino cuestiones sociales, políticas, bueno, todo lo que implica este, trabajar dentro de u n a institución n o y pública, que no es poca cosa. Entonces, este, bueno, quedamos 12 trabajando, es el grupo más estable, estamos. Algunos en el hospital de adultos, en un servicio,、eh, perdón, en tres servicios, en cirugía, traumatología y clínicas. Y、eh, los viernes vamos al hospital de niños también. Ahí trabajamos en todo, en, en todo el hospital. ¿Y ¿Cómo y logran financiamiento? No te, nosotros, en realidad, Pasamédicos es un servicio y no tiene,、eh, es un trabajo voluntario. Nosotros no nos pagan por hacer los,、eh, el trabajo en el hospital. Eh, cuando de repente, por ejemplo, nos llaman de, de diferentes lugares, como es acá este, de la Ría, nos han llamado de Azul, de Chávez y otros lugares, s í、sí、cobramos、eh, esto del desembarco por una cuestión de que nada, todos los, la, los materiales con los que trabajamos, desde stickers, narices de payaso, este, no sé, la nafta que le tenemos que p a g a r a los autos para venir este, y, y demás, bueno, desde algún lugar tienen que salir, pero en realidad el servicio de pasamédicos en el hospital es un servicio voluntario. Este, y es sin fines de lucro. ¿Y la formación,、eh, digamos, se hace por única vez o hay una、mm -hmm. formación constante? Mirá,、eh, la formación de pasamédicos es por única vez、eh, tener una instancia teórica y bueno, teórico-práctica, ¿no? Donde vemos todo lo que tiene que ver con la p a s a é t i c a todas cuestiones de bioseguridad, de cómo m u d a r n o s en el hospital, las cuestiones de higiene, ¿no? El respeto por, por la. Por el, por el paciente, este, entender un poco cómo funciona el hospital como institución、eh, y todo el mundo de los médicos.、Eh, también una parte que tiene que ver con la psicología, esta cuestión de los vínculos con el paciente, las transferencias, este, el mundo emocional ¿no? del paciente, que es la persona con la que uno va a trabajar. Y、eh, la parte más de la filosofía, ¿no? del payamédico y la mirada de este payaso. ...y De cómo entiende la vida n o a partir de, de, de una base de, de filosófica. Y después está la parte más práctica, que tiene que ver con el entrenamiento de tu payaso. n o Cada uno tiene como、eh, un payaso con el que v a a ir a trabajar. Y hay técnicas específicas de, de este estilo de, de teatro, que es el clown. Este, con una nariz que es roja siempre, y bueno, todo un, un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del payaso, y ahí sí hay ejercicios prácticos entrenamiento de entrenamiento de tu propio este, clown, ¿no? Esa es esa parte. Es por única vez. Lo que sí después tenemos、eh, al interior del trabajo de las intervenciones, este, ya una vez que estamos instalados en los hospitales, tenemos lo que después de las intervenciones hacemos lo que llamamos un balance donde nos juntamos. Ya sin trajes, sin narices, ya estamos de civil y comentamos un poco el, todo lo que nos fue pasando, las cosas que nos hacen ruido, las cosas con las que tuvimos dificultades, los aciertos. Y a partir de eso, cada payaso este, hace su resonancia, que le llamamos nosotros, son escritos donde contamos las vivencias que tenemos. Y eso cada 15 días lo,、eh, lo conversamos y lo trabajamos en una supervisión con psicólogos y psiquiatras formados en pasamédicos. Que son los que nos acompañan en el trabajo y b u e nos n o van un poco este, dibujando, como decimos nosotros, los mapas, ¿no? nos n o van cartografiando este, a ver por dónde seguimos, porque, bueno, como trabajamos con lo que es la salud emocional del paciente, también nosotros tenemos que estar sanos este,、eh, emocionalmente. Y, bueno,、eh, esto también está contemplado dentro de la, de la formación de pasamédico, ¿no? el aprendizaje continuo también con un cuidado de lo que es nosotros, nosotros mismos, porque si no es.、Eh, Trabajamos con, bueno, con cosas que a veces son muy tóxicas, n o t i e n e que ver con las enfermedades y, y el sufrimiento, es, es un, un trabajo muy tóxico. ¿Estas、eh, organizaciones de payamédicos, por ejemplo,、uh -huh. en este caso la de Tandil que vos integrás,、eh, trabaja de algún modo en red con los otros organismos de payamédicos que hay? Por supuesto,、yo? sí, sí, sí. El, el, digamos, el núcleo más importante q u e ahí donde se fundó está en Buenos Aires. Y a partir de ahí, por una inquietud que tuvimos、eh, muchos de los que estábamos en Tandil y que hoy estamos formando parte de, de la asociación de Tandil, este, trajimos los formadores digamos, de payamédicos. Y todo, este, si bien no es una organización así como jerárquica, donde hay uno que es el director y el otro que no, y qué sé yo, sí tenemos los referentes este, de cada ciudad, y al interior de cada ciudad este, tenemos los referentes de cada hospital. Bueno, en a n t a n d i l hay dos hospitales, pero en ciudades más grandes hay muchos hospitales, y, y en la medida que vas creciendo, este, dentro del mismo hospital hay un referente por cada servicio. Entonces, referente a esto de que de alguna manera hay que coordinar el trabajo ¿no? con, con las personas. Pero por supuesto que trabajamos todos este, en, en equipo y hay un estatuto payamédico, hay una, este, una reglamentación, tanto de, o sea, de todo, de la manera de intervenir, de la paya ética, digamos, lo que es ético y lo que no, lo que un payazo hospital、eh, debe y puede hacer y lo que no, eh, hasta eh, la, la cuestión del traje, n o que es un uniforme, que es siempre el mismo, que está muy cuidado en cuanto a que primero respeta、eh, todo lo que tiene que ver con、eh, la imagen que uno transmite, n o a través de un traje. Y el color que tiene que ser de una manera o、no、de otra, lo que uno se agrega, ¿no? Porque, bueno, los payasos vamos como muy adornados, entonces de repente tenemos pajaritos, mariposas, bueno, muchas cosas dentro de nuestro uniforme. Este, nuestro cuerpo está siempre todo cubierto, este, para no sugerir sensualidad, para no, esto que, que, digamos, bueno, no remitir a nada que tenga que ver o con el doble sentido o con la sensualidad. El payaso es,、eh, juega como en un mundo de niños, la edad. Se dice que, que el payaso siempre tiene entre、eh, 3, 4 y 5 años, entonces también. Este, todo esto está hecho como un marco de, de absoluto respeto, ¿no? Por el que nos va a ver y por nosotros mismos, que, que también nos tenemos que, que cuidar. Pero sí trabajamos este,、eh, todos de acuerdo con un estatuto, ya te digo, de payamédicos y, y cada cosa que estamos haciendo la comunicamos a los, los chicos de Buenos Aires, que son los que nos formaron. Y nos dan el ok, saben que oñamos a la barriga, están recontentos porque tanto ellos como nosotros queremos que se propague. Digamos, nadie se adueña del ser pasamédico. Lo que queremos es que o la barriga también tenga su propio, este, su propio grupo de pasamédicos que se puedan formar y que empiecen a trabajar en el hospital de acá. ¿Vieron esa voluntad? Sí, tienen unas ganas bárbaras, los estudiantes de medicina, sí. La verdad que sí, este, ahora nosotros en octubre vamos a hacer un curso en Tandil y muchos chicos vinieron con la inquietud de poder hacerlo porque tenían miedo que acá n o llegue el año que viene. Entonces, este, bueno, ¿no? dijimos, bueno, pero en realidad tampoco se pueden formar dos o tres allá porque la idea es que tengan varios payamédicos acá para que solitos después. puedan este, autogestionar y, y, y tomar también su, su, su forma este, en Olagarría. Bueno, la idea y, y quedamos es que el año que viene, en el primer cuatrimestre del año, seguramente vamos a estar, este, esto, ya es, esto ya no es tan oficial, ¿no? porque fue como una,、eh, una cosa que, que, que hablamos y todavía no pusimos ni fecha ni nada, pero probablemente e l primer cuatrimestre del año que viene este, haya un curso de formación de, para p a l l a m é d i c o Que está abierto a toda la comunidad de la barria para que la barria también tenga sus payasos de hospital y pueda empezar a trabajar de, de esta manera de mirar este, a las personas y, y, y, y nada, y que, que, que esto se propague, ¿no? A lo largo de, ojalá el país, el mundo, todo, <risas> ojalá todo el mundo pueda este, contagiarse de esta manera de, de ver、eh, la vida. Ojo, no es que uno va a llevar nada, ya te digo, nosotros también nos vamos. Un montón de cosas de la experiencia, por ejemplo, que tuvimos en la barrilla, las ganas de los chicos que son jóvenes, que también ustedes acá cuentan con esta escuela de medicina que tiene una formación con una orientación bastante diferente a la, a la convencional, ¿no? A lo que uno escucha por ahí de universidades de, de, de Buenos Aires, más de otro estilo, ¿no? Acá está mucho más h u m a n i z a d o y eso es una gran ventaja, porque, bueno, ya de pasamédicos con esta orientación tienen un montón de cosas más ganadas, ¿no? Este, no es tan, tan duro como en otro tipo de formaciones académicas.